This is a test of the emergency broadcast system.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 This is a test of the emergency broadcast system. Oh. This is a test of the emergency broadcast system. El Señor creó al mundo, pensando en una ciudad, donde la gente danzara y delirara sin parar. Entonces, desde su mente, un solo nombre oyó gritar. ¡Te quiero, Buenos Aires! del aburrimiento que generaba la ciudad, todos necesitaban un nuevo sonido que los hiciera vibrar. Entonces, delira tu mente, que la campana no va a parar de sonar. vem är det där the race. DJ Dero Jóvenes Con ustedes DJ Dero Venimos de bastante lejos Para hacerlos bailar Desde Argentina DJ Dero El señor creó al mundo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 ¡Con qué se mueven! podera de la noche de tu cuerpo de tu alma Éxtasis.